Escoltas Marichihueu, la Radio El cosmos voy a llamar a toda la realidad la millones de galaxias a millones de años luz después del así llamado big bang hace 15 16 mil millones de años que se expande a la velocidad de la luz 350 mil kilómetros por segundo wow. miren en un minuto por 60 en 24 horas por 24 eh, En 30 días por un mes, en 365 días, un año. Miren lo que debe recorrer la luz a 355 mil kilómetros por segundo en un año. Y bueno, hay millones de años de distancia de galaxias, así que son inmensos. Supongo que todo eso es lo real. Y el, la capacidad humana tiene capacidad para pensar como hipótesis todo lo real a eso voy a llamarle cosmos pero del cosmos el ser humano la comunidad la cultura capta alguna parte de ese cosmos es la que incorpora en su experiencia cotidiana pero ese totalidad de experiencia de lo real, le voy a llamar mundo, el mundo no va a ser lo mismo que cosmos, cosmos va a ser la totalidad de la realidad, que los mayas, los aztecas, contemplaban como nosotros, el sol, ahí, la luna, los planetas, las galaxias en las grandes nubes, que es Las nubes de estrellas que vemos eh, no es más que nuestra galaxia, que es como un disco que tiene muy poco grosor, unos 100 millones de años luz por 1.500 millones. La, la parte más del, amplia del disco es la que vemos nosotros como la, <coughs> las nubes de estrellas a la noche, la galaxia esa visión de la realidad, la incorporamos a un mundo. Y el mundo ahora lo voy a tomar, claro, en un sentido muy preciso filosófico, que me va a servir para la filosofía originaria. Mundo le voy a llamar con Heidegger la totalidad de las experiencias que el ser humano tiene de lo real. ¿Y dónde se conserva esa totalidad de las experiencias? en mi memoria y en la memoria de la colectividad, diríamos el mundo sería la totalidad de las experiencias de la humanidad en este momento. Está como un sistema memorativo cerebral en las neuronas de nuestro cerebro. Eso mundo puede es decir es una totalidad de sentido ahí ya habría que empezar a ir despacio porque son como presupuestos que necesitaríamos en su momento para empezar a entender a la profundidad del pensamiento contemporáneo la sabiduría de nuestros pueblos originarios porque el problema está en que si yo hablo de la sabiduría de los pueblos originarios Con sus propias palabras, hoy, ya no las entiendo. Porque yo ya estoy en otro mundo que es un mundo moderno. Y aún los indígenas que viven en Chiapas o que viven en Oaxaca o que viven en, en el altiplano peruano, también tienen ya un mundo que ha sido influenciado por la modernidad. Entonces necesitamos poder tener categorías que nos permitan traducir la experiencia moderna a la originaria y la experiencia originaria a la moderna. El pasaje de las dos tradiciones. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque a veces uno toma lo moderno y lo quiere impactar a lo tradicional y lo dice con palabras modernas y distorsiona el pensamiento antiguo. Entonces, ¿cómo poderme situar en un mundo que para un indígena que domina la lengua, es su mundo propio, pero que de todas maneras también ya está en su propio mundo, el mundo moderno presente. Entonces tenemos que tener ciertas categorías que nos permitan pasar de un mundo a otro, en fin, es parte del debate. El mundo sería la totalidad del sentido de la existencia humana, que incluye lo real como parte Entonces los mayas, por ejemplo, tenían un conocimiento astronómico superior al conocimiento de los españoles que llegaron en cuanto por ejemplo a la precisión del año. Lo hacían con más precisión. Además, los comparaban a los años de Venus, de Marte y de otros planetas, lo que no hacían los europeos en el calendario de, que se llamaba de Teodosio. O decir, los mayas tenían un cierto conocimiento del cosmos. Pero en el mundo maya, ese cosmos tenía un sentido. Entonces, ¿qué significa sentido? No es lo mismo que verdad. Y, y eso me va a permitir descubrir la diferencia entre ciencia y saber. Verdad, claro, voy rápido tenemos que hacer un seminario, y en fin, están escritas estas cosas, ustedes las pueden leer. La verdad es, la actualización en mi subjetividad, o es decir, en mi cerebro, de lo real. Esta es una botella, extendí mi mano y, y la agarré. No extendí mi mano y no había nada, sino que había una botella, y era lo que yo pensaba. Si yo no tuviese en mi cerebro actualizado neuronalmente, no realmente, porque si meto la botella realmente en mi cerebro, pues me hace un problema porque me muero, porque lo, destruyo mi cerebro, no, pa, adentro, no. Yo tengo sin embargo esta botella en mi cerebro, pero la tengo como existencia neuronal, dicen los filósofos, intencional y la tengo tan actualizada que sé la distancia y mi mano recibe el imperio de mi razón voluntad y dice toma la botella y mi mano se mueve y la tomo si no tuviese verdad, es pues decir, si no actualizar en mi cerebro la realidad de las cosas no podría manejarlas y no podría vivir. el construir veritativamente lo real en mi cerebro es el manejo de la realidad para la sobrevivencia, eso es verdad sentido es otra cosa completamente distinta el médico puede decir, este se murió eso es un hecho y es verdad y eh, los parientes y el médico tienen en su cerebro actualizado el hecho que esta persona dejó de respirir, respirar y está muerta es un hecho real pero yo le pregunto al médico doctor ¿y cuál es el sentido de la muerte? dice perdón pero eso no enseñó la facultad de, de, de medicina ¿cuál es el sentido de la muerte? y entonces alguien, un niño puede preguntarle no ya sería demasiado para un niño un adolescente doctor eh, ¿y hay inmortalidad del alma o va a resucitar el muerto? el médico va a decir ay, eso tampoco me lo enseñó la facultad de medicina no puede responder ese es el mundo del sentido el sentido es algo que el ser humano desde su mundo le agrega a la realidad en realidad gran parte de nuestra existencia lo agrega el sentido y no la verdad simplemente el sentido es la creación propia del ser humano desde su imaginario y desde donde él, el, el ser humano, vive porque le da sentido. Por ejemplo, comer como con un perro. Bueno, le tiro la carne, se la traga enseguida, digo, pero no, ni siquiera la gustaste, estaba muy buena, pero se la trago como un perro nosotros no hacemos así eh, vamos a comer la cocemos porque la cocinamos para disminuir el tiempo de digestión, es una cuestión física pero además de eso eh, lo hacemos en comunidad hasta algunos hacen una oración antes de empezar la comida se lo celebran, discuten es un acto comunitario entonces no es puro comer el comer es un banquete tiene sentido, y es una alegría, y es parte de una cultura. Se come de muchas maneras, pero además se comen... No es lo mismo comer maíz que comer trigo, que comer arroz. Entre los nuestros comían maíz, pero en Europa comían trigo y tenían pan, y los chinos tienen arroz, y entonces eso permite hacer comida de distinta manera, y también rituales de distinta manera. Comer es un rito, y es un rito comunitario de celebración, y ahí que se va a hacer un gran banquete, eso es la fiesta. Pero la fiesta no es comer, que es la verdad del alimentarse, sino el sentido. Entonces, el mundo tiene como último horizonte del círculo, Lo que Heidegger llama la comprensión del ser, pero que también le llama la totalidad del sentido. Tener sentido algo es tener un significado cultural, pero no solo en relación a la realidad cósmica, sino en relación al mundo cultural e histórico humano, donde guarda un lugar, un lugar. Sentido significa guarda un lugar. Uno puede decir, sé lo que haces, pero no tiene sentido. Si yo me pongo a bailar ahora, aquí, usted va a decir, está bailando, descubren que estoy bailando, esa es la verdad del acto. Pero profesor, no es asunto de ahora porque no es una clase de danza, sino sobre la filosofía de los pueblos originarios. Lo que usted está haciendo no tiene sentido. ¿Qué significa? no tiene lugar en esta totalidad que es un aula donde se está enseñando algo a una comunidad entonces tener sentido es tener un lugar dentro de una totalidad de comprensión de la realidad y si la vida humana fuera solo veritativa descubrir lo que las cosas son y sin un imaginario sería infinitamente aburrida Seríamos un, un animal como los otros, pero no seríamos un ser humano. El ser humano vive el 90%, por dar una cifra, en un mundo de sentido. Es como cuando uno lee una obra de literatura. Uno empieza a leer y entra y entra en la novela y está ahí metido y no lo suelta y dice, Ven, no, no, no, ¿por qué? Porque entró un mundo. Bueno, ese mundo es nuestro mundo cotidiano también en el cual nosotros somos los actores y el libreto lo único que no lo ha escrito a nadie lo estamos escribiendo nosotros en la historia pero dentro de un sentido es como que yo les pregunto ¿por qué ustedes están aquí? Ah, ¿por qué entran en el proyecto que ustedes tienen? pongamos de ser antropólogos o de ser intelectuales que comprendan la realidad en fin, tienen un proyecto ese proyecto no está dado lo han imaginado es parte del sentido de su existencia y el sentido de su existencia es el que le hace vivir, el comer, el dormir y, y en reproducir la vida a un nivel básico, es el punto de partida, la condición de posibilidad del sentido. Digo esto porque entonces aún la filosofía más abstracta nunca fue pasar del mito a logos, sino que permaneció de todas maneras siempre en el mito. Pero entonces hay que ahora repensar la palabra mito. Ustedes lo saben los que estudian antropología, pero yo tenía un maestro en la Sorbona que se llama Paul Ricoeur, murió hace unos pocos años, y en los 26 años, el el viejo Paul Ritter no se moría nunca y seguía escribiendo nombre, hasta el último yo creo que se fue a la tumba con un lápiz en la mano y entonces él tiene un libro maravilloso que se llama La simbólica del mal donde hace un análisis de dos mitos el mito de Prometeo en el mundo griego y el mito, mito adámico en el mundo semita Adán y Eva es un mito Pero él dice, mito es, escuchen, un relato racional en base a símbolos. No es un cuentito para niños. El mito es racional. ¿En qué sentido? Da razones. Es racional, pero en vez de estar formulado unívocamente y secularmente como lo hace la filosofía tradicional, lo hace en base a símbolos. Y el símbolo tiene una desventaja con respecto al concepto unívoco de la ciencia, pero tiene una gran ventaja por otro lado. Tiene la desventaja de no ser tan preciso y unívoco como 2 más 2 es 4, pero tiene la ventaja de ser mucho más complejo y de, que puede ser releído en distintas épocas Y cada vez cobro un nuevo sentido según el contexto. Entonces el mito adámico yo lo puedo leer en el quinto siglo antes, la era común allá en Mesopotamia, que es donde se escribió Adán y Eva. Pero después lo puedo leer en el primer siglo, en el quinto, o lo puedo leer hoy. Y el mito adámico es el mito del pecado original, nada que ver. ¿Dónde dice que es el pecado original? Nada que ver es el mito de la falta moral humana siempre, también hoy. Y entonces tengo que ahora interpretar el mito, y eso es la hermenéutica. No es lo mismo la explicación científica que la interpretación hermenéutica, pero los dos son saberes y los dos exigen una lógica, porque es un método hermenéutico, no es cualquiera y hay que conocer cómo funciona. La hermenéutica se la jabe con los símbolos, y los símbolos tienen diversos sentidos, no uno solo. Por eso es que es más difícil entender qué es lo que se dice en un lenguaje simbólico que en un lenguaje unívoco. Pero vuelvo a repetir, el unívoco se agota explicando lo existente mientras que el símbolo puede ser releído en situaciones futuras de mucho mayor riqueza. El mito adámico puede ser entendido de dos maneras, puede ser entendido como lo hace la gente cotidianamente, que el paraíso terrenal, un paraíso de perfección, Dios le dijo al ser humano, no comas de este árbol, y entonces Eva le dio el, el, la manzana a partir de la tentación de la serpiente y Adán comió el árbol de la vida, se abrieron sus ojos, descubrió el mal y el bien y entonces fue expulsado del paraíso pero entonces dice Paul Ricker empezó la historia empezó la historia que es fuera del paraíso pero además la serpiente era libre ante la libertad de Adán, era un, una dialéctica de dos libertades, era una tentación. En cambio Prometeo era muy distinto, era un cuasi-dios que robó el fuego a los dioses, que era la inteligencia humana, entre otras cosas, pero cometiendo un robo a los dioses, los dioses lo castigan, aunque... Él logró la inteligencia para los seres humanos y ese castigo es para siempre, eterno, porque no hay libertad sino el destino. Entonces Ricœur dice, el mito prometeico nos habla de la necesidad del destino, Dios lo quiso y entonces lo, lo va a cumplir eternamente. En cambio el mito adámico es un mito de la tentación, donde el ser humano es libre y por eso inaugura la historia son dos mitos muy distintos y el segundo es el que se va a imponer en la cultura occidental porque habla de la libertad ahora hay otra manera de interpretar y últimamente me llegó a mis oídos miren qué interesante piensa en la cosa de otra manera el paraíso terrenal no era tal sino que era el lugar de un dios de la ley el cual dijo respeten la ley y no dejen de respetarla porque si la dejan de respetar ustedes serán como dioses y el dios de la ley no quería que el ser humano fuera como dios y entonces dijo no coman del árbol del, de la vida pero Eva que en la primera interpretación pasa por ser la causa del pecado de Adán, agarró la manzana y se la propuso, o es decir, Eva dijo, yo no voy a cumplir la ley, porque la ley es injusta, porque me impide ser Dios, y entonces se lo dio a Adán, y, y Adán al comer se liberó de la ley y empezó la historia, Eva fue la que lo produjo, es una interpretación feminista del símbolo y entonces está mucho más interesante esta interpretación actual el mismo mito puede ser entendido de otras maneras y entonces la época del feminismo me permite entender ahora de pronto que Eva fue la liberadora de Adán y que no cumplió una ley injusta y entonces empezó la historia porque el ser humano pudo ir más allá de la ley porque la ley era una ley de represión el símbolo da que pensar, decía Rigger. Escoltar de todo el mundo. Entonces el tema es... El último horizonte de la comprensión de las realidades del mundo es siempre mítico. Aún para el científico contemporáneo. Aún para el Premio Nobel de la Física. Porque sigue teniendo mitos que están detrás de toda su... Tarea Einstein mismo, y qué decirle Russell y otros, Russell se sentaba en Londres en las vías del ferrocarril o de los tranvías para hacer una, una protesta en favor de los obreros ingleses. Era un socialista, Beltran Russell, que era un gran lógico, científico diríamos. ¿Y, ¿Y de dónde le salía el compromiso de jugarse por los obreros? Eso no venía de su razón científica, porque ni sabía mucho explicarlo, sino que venía desde una comprensión mítica. Entonces, po, eh, Francis Klammer, hace poco, un gran pensador latinoamericano de origen alemán, establecido en Costa Rica, escribió un libro maravilloso, Crítica de la razón mítica. Y entonces dice, aún la ciencia tiene como último horizonte de comprensión mitos. El mito del progreso, por ejemplo, es un mito que no se puede probar, pero además peligroso, porque ese progreso cual, cuantitativo nos lleva al suicidio ecológico y está detrás como último horizonte de la ciencia que dice vamos a ir descubriendo todo cada vez mejor para llegar a una situación ideal de la humanidad pero no se da cuenta que la tecnología está siendo usada por un proceso de, de producción capitalista y que esa tecnología es nefasta porque destruye la vida y entonces tiene una, una visión mítica de la tecnología como la solución del del la existencia humana y no damos cuenta que es la causa misma de la extinción de la vida, mientras que como ahora se empieza a decir, hay que meterle un freno a ese proceso de un mito peligroso como el progreso, a que el Walter Benjamin decía, hay que frenar la máquina y no echándole carbón para que vaya más pronto, porque la máquina va al precipicio del suicidio colectivo y hay que frenarla para que no se caiga hay mitos y por último todas las culturas tienen mitos y aún la, la Europa ilustrada que seculariza la existencia y que Max Weber va a decir es una sociedad desencantada ¿por qué desencantada? porque ya no tiene símbolos ni sabe simbolizar la existencia sino que la va reduciendo a una empiria, empiria puramente cualitativa hay que reencantar el mundo hay que volverle a proponer un modo de existencia distinta el horizonte último de comprensión del mundo también moderno y aún secularizado siguen siendo mitos pero miren qué interesante estuve hace 10 días Frankfurt, y dando una conferencia en Frankfurt, y estaba Axel Honneth, un gran filósofo alemán, sucesor de Habermas y Apple, en el público, y estuve hablando yo ahí, y el profesor Lutz Bachmann me dio un libro grande, como 400 páginas, y miro cómo se llama, post-secularismo, <risa> interesante para la sacrofobia en la UNAM <risa>